Bueno, teníamos fijada la tan esperada audiencia este, por parte de la querella, este, en el caso Solano, en esto que se ha denominado públicamente como la bajada del Jagüel. Y este bueno, como medida previa a poder este, de ser, de, este llevar adelante esta, esta prueba peticionada por la Fiscalía y por la querella, bueno, se celebró la audiencia con todas las partes, este han venido casi todos los imputados, los la parte de la defensa, y, y bueno, luego de recibir las explicaciones, las aclaraciones técnicas respecto de la metodología para, para llevar adelante la medida, eh, y luego de escuchar, insisto, a todas las partes, eh, eh, eh, resuelto, se llevar adelante esto para la fecha 15 de noviembre. ¿Por qué tanto tiempo, doctor, en los años que ha tenido la carrera? No, no. Eh, Tanto tiempo respecto del ¿De primer pedido. Miren, yo, eh, hay una circunstancia nueva que se da en esto, que ustedes ya lo saben, que es el nuevo Código Procesal Penal. Eh, nosotros como jueces de garantía no tenemos acceso a las actuaciones y yo no puedo ponderar este, qué pasó en el expediente principal que eventualmente este, se haya demorado esta medida. Lo que sí le puedo referenciar y también quedó explicitado aquí en audiencia y en circunstancias de público conocimiento que llevaron a, a, a que en este en esta causa principal en su momento intervenir a la Corte Suprema de la Nación respecto de la, de la jurisdicción y competencia en lo que tiene que ver este con la calificación legal de estos hechos y es que eso demoró este, sustancialmente el trámite sin perjuicio de las de las garantías procesales que se buscaban este para poder lograr esta medida y llevarla adelante. Doctor, ¿se pusieron de acuerdo en que el equipo de Walter Ovejero sea el encargado de hacer los trabajos ahí en el Jaüel? Bueno, este ofrecimiento viene por parte de, de la querella. Este, ya se había acreditado en las actuaciones principales. Entiendo yo que, que las dificultades para poder acceder por, un, por el mecanismo de una un perito oficial o de un trabajo a través de, de, de criminalística porque es una, una tarea muy, muy muy compleja y peligrosa y bueno esto este vino el ofrecimiento desde hace tiempo que está el, tramitando un ofrecimiento por parte de, de la querella de un equipo de un equipamiento especial de, de, de, de profesionales en el tema y bueno se consensuó este seguir adelante con esta medida este, este ejecutarla y Bueno, sin algunas observaciones que hizo la defensa y estaré presente, por supuesto, como juez de garantía para que se desarrolle este, toda esta actividad procesal con las garantías este, constitucionales que protegen el derecho penal. No, ¿Habrá usted... posibilidades de que eh, la justicia se haga cargo de los costos de, de, de esta inspección que se va a realizar en el Cagüel? Mire, esto eh, es, es un tema este delicado lo que tiene que ver con los costos de esto de esta prueba este, la, la querella ha ofrecido y así ha, ha, se ha plasmado en audiencia ofrece llevar adelante la prueba este como un ofrecimiento este, particular a la cual adhiere el ministerio público pero ellos este sol, quieren solvetarría la mayoría de los gastos honorarios traslados o lo que o lo que demanda este tipo de prueba no obstante este, tengo que así decirlo porque la audiencia es pública hicieron una observación respecto de que hubo compromiso de, de, de del gobierno provincial, como nacional, como dirigentes nacionales, este que que prometieron colaborar una sustanciación de este tipo de medida lo cual, este, este bueno, cursaremos un oficio, algo para que en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, se colabore con esta gesta que está haciendo eh, la querella para llevar adelante la medida y para poder conseguir los fondos, porque es una medida de prueba importante que tiene un, este, un, un costo que en cierta forma se nos va de las manos. ¿no? Pero en la resolución de la audiencia de hoy no hay ninguna indicación de compromiso de la justicia rionegrina con los costos... Eh, con colaborar con los costos. Mire, eh, se está una audiencia, se ah. está una audiencia. Si ah. si usted me lo pregunta este exclusivamente por la justicia de este teníamos que suspender la audiencia, ah. o sea, suspenderla, no este este suspenderla los efectos de, de tramitar la cuestión presupuestaria entonces este se acordó de esta manera se acordó enseguida adelante con la medida este manejar la, la, la, la iniciativa que tiene la querella de no sé si de solventar todo pero el esquema fundamental es ese ellos trajeron la propuesta y el esquema de, de solventar los gastos estaba a cargo de ellos este pero bueno se hizo un hincapié en compromisos que hay en la misma causa respecto de, de algunos legisladores este yo no quiero hacer nombres Este, de gente del gobierno de derechos humanos de, de, de nación que sí. colaborarían en la producción de, de esta prueba para el esclarecimiento y la verdad y este y seguir con la investigación en ese esquema este se va a pedir se va se va a concurrir a la buena fe para lograr una un compartir en, en distintos estamentos, seguramente una ayuda para la familia, este para poder solventar esta medida. Desde la grecia se ha propuesto que el equipo argentino de antropólogos Forense participe luego en, en el análisis de las muestras. Desde la justicia y de la defensa también se va a aportar algún perito para analizar las muestras. Bueno, esto tenemos que estar este yo estoy como juez de garantía. Eso dependerá dependerá de las partes, este, de, de, de la querella, de la, de la fiscalía interviniente y de lo que peticionen en su momento eventualmente la, la defensa. Este, primero tenemos que desarrollar las medidas y ver a ver qué es lo que se que se encuentra en el fondo, en los depósitos del Jagüel, y se verá se verá lo que, qué es lo que se secuestra, y si hay realmente elementos para ponderar científicamente, y después se tomarán las medidas que corresponden, sea con científicos forenses de, de, de, de nación, de provincia, o los gabinetes de criminalística, peritos de parte, un amplio abanico de posibilidades que se dan para, para sustanciar y para garantizar cada, cada posición su parte.